Bien, bien, Daniel. Hola, buenos días a y a todos los oyentes, gracias por No, por favor, gracias por atendernos este ratito. Rodrigo, ¿cómo surge el barrio aeronáutico Santa Rita? Bueno, es un barrio muy, con bastante año en nuestro distrito. Eh, se termina de construir en el 75 aproximadamente, 76, es una fecha bastante importante para todos los argentinos. Eh, estaba se construyó a través del crédito hipotecario y plan 25 de mayo el peronismo tenía distintos planes de construcción de vivienda y muchas veces se destinaban a, a sindicatos bueno, este barrio era destinado para, para el sindicato si, si la información no nos falla eh, estaba destinado para el sindicato gastronómico pero bueno, vino la dictadura militar y como los militares se apropiaron de muchas cosas que no le correspondían, también tomaron la posesión de, y el uso de todos los barrios que se estaban construyendo tras estos créditos impotitarios, y se lo repartieron. En esta en esta, en esta, en esta, esta situación se lo llevó la Fuerza Aérea y ahí empezaron a, a hacer explotación en ese barrio. Sí. Eh, así que de esa manera ellos quedaron como con el dominio, la, la, la potestad, digamos, para para hacer uso del barrio y bueno, después hay un montón de, de cosas, de que nunca se terminó pagar el crédito que algunas casas sí se vendieron, bueno, hay bastante historia, sí bueno, pero en este caso nosotros, el que estamos hablando, somos más o menos cuatro o cinco manzanas que, mm. que nada que todavía están en, en uso con la fuerza Y eh, ese lugar se transformó ahora en un barrio popular ¿Hola? Sí, ah, estoy cortando, sí, sí ¿Me, escucha? ¿Me escuchaste la pregunta o no? No, me parece no. Eh, ¿El lugar ese fue el que se transformó este espacio, decías, cuatro o cinco manzanas que todavía están en uso de la fuerza es, es el que se transformó en un barrio popular ahora? No, no es un barrio popular, uh -huh. es, un, es un barrio formal, son unas casitas eh, como las de Campo de Mayo, digamos O sea, casas eh, formales con que son todas iguales Sí eh, Bueno, son barrios formales, no son tomas, no. o sea, son casas que, que se construyó, que nunca se terminó de darle el uso que correspondía, que se lo tenían que dar a los trabajadores y ellos comprarlo de a poco, y, y son casas que la fuerza ha usado para darle a sus soldados y para que puedan vivir, en este caso mucho de la fuerza aérea de de, de, de la base aérea de la Quinta, en un lado de Moreno. Sí pero lo que pasa es que no lo estaban utilizando eso es lo que o se llama antes yo acá ya hay generaciones que pasaron gente que hace 20, 30 años que tienen esta vivienda que su último contrato de, de, de alquiler con la fuerza está en el 2001 2012 que es lo que la información que fui empezamos a, a ver y a mirar desde que hicimos el reglamento el domingo por eso es importante aclarar esto esto no no es un atóma tradicional, digamos, no es una troma, digamos, son barrios formales, casas construidas por el gobierno, sí. yo planteaba que se construyeron en 75 estas casas, uh -huh. no es un terreno vacío, son 110 casas que están construidas, barrios de Santa Rita y alrededor de la plaza, de todo el colegio, eh, son esas esas viviendas. Y este dato que sumabas, que la gente pagaba un alquiler por ese lugar, hasta hace poco tiempo. Sí. <ríe> Sí, mucho, y hasta todavía no le, hay que es bastante compleja la situación porque algunos están en todavía están en, en servicio, otros son la familia de los que están en servicio porque se han separado, entonces les siguen descontando en su recibo de sueldo. Eh, otros tienen pensiones y todavía les descuentan, a otros mandan a pagar a rapipado, pero ya y a otros no le ya está hace años que no pagan nada. Uh -huh. Y en todo, todos coinciden que que la fuerza no se hizo más cargo de, por ejemplo, de arreglo de mejoras, de problemas con el agua, ellos tienen un tanque comunal eh, de arreglo de la vivienda, o sea, ellos ya no no no toman la otra obligación viste en un contrato siempre hay hay obligaciones de las dos partes uh -huh. y sobre todo lo más fuerte es esto 15, 20 años de, de no renovar un contrato uh -huh. y el mismo contrato no dice renovación automática y aunque diga renovación automática tiene que haber un un proceso de regulación a través de ellos. Y eso no no, no existe, o sea, hace un montón de años. Entonces, eh, mucha gente se olvidó de estas situaciones y después nos contaron que en 2017 tuvieron una situación parecida alguna familia, porque también hay que aclarar que lo que hace la fuerza es hacer procesos administrativos dentro de la fuerza aérea Y muchos que se han sido y nunca se han enterado de ese proceso administrativo y ya en instancia legal, casa por casa. O sea, hay, hay expedientes por cada casa. Sí. Entonces eso se hace más complejo porque está viendo todo un proceso judicial. Primero, administrativo dentro de la fuerza, que sí. tienen reglas distintas. Sí. Y segundo, hay un proceso judicial y la mayoría no está enterado. Una de las cosas que estamos haciendo ahora nosotros tratar de identificar... En los números expedientes de, de la gente uh -huh. Otros que sí Que ya llevan la notificación De esa forma fue que, que se enteraron Y se empezaron a hablar Y no se comentaron con nosotros uh -huh. Hay varios que ya tienen la orden de desalojo Firmada por un juez ¿Cuándo llegó la orden de desalojo? ¿Cómo? ¿Cuándo llegó la orden de desalojo? Llegaron en distintos momentos uh -huh. A ver, a algunos les llegó hace Hace dos semanas una señora le cayeron con la policía para sacarlo directamente con la Fuerza Federal, porque también lo tratan como una instancia federal. Eh, después a otros se fueron llegando hace meses. O sea, es bastante desordenado todo. Asustó sobre todo lo de la señora que hace dos semanas, tres, que la, que cayeron con fuerza que debe desalojarlo. Y después mucho están sufriendo acoso dentro de la misma fuerza, porque la agarran a los que están trabajando y dicen que si no se van de la vivienda van a empezar a lar el sueldo a generar un sumario o, eh, o sea es hay, bastante compleja la situación hay gente que está dentro de la fuerza que vive en ese lugar y que también le lleva a la intimación de ese ojo que se identifica hasta dentro de su trabajo Claro. sí sí, sí, sí. Eh, y toda, la indicación de todo esto es que no, no hay reglas claras sí. o sea, o son sea, entiendo que Bueno, más podemos tener una podemos hacer una discusión histórica de que esa, esa propiedad de la que tiene que pertenecer a los trabajadores y no porque lo están explotando la, la, la, la fuerza aérea. Podemos en una discusión histórica por eso. Pero después entraron iniciativas, un montón de gobiernos democráticos que aceptaron este qué sé yo que podemos llegar a pensar de otra manera. Eh, ellos no cuidaron el lugar, no le dieron los mantenimientos y administrativamente tampoco hicieron procesos correspondientes. O sea, hacer una, un contrato de alquiler hace 10 años, 15 años y no renovarlo y la verdad que es un desuso y es una falta de respeto para la familia que han echado raíces que y que se quieren quedar en, en su casa, que ya pensaron que era su casa. Imagínense cualquiera del que está escuchando que... Uno piensa que ya tiene su casa y, y después vienen y dice, no, que se tiene que ir después de 10 años, 20. La verdad que es una situación bastante eh, frustrante y, y fea para muchas familias, mucha gente grande, gente con familia, gente con enfermedades. Ahora imagino que detrás de toda esta cuestión desprolija, desordenada, ¿no? de la Fuerza Aérea deben tener alguna idea de qué hacer con ese predio, ¿no? Porque si no es extraño que después de 15, 17, 20 años arranquen, vayan a la carga para intentar sacar a toda la familia de ese lugar. Evidentemente tienen algún proyecto pues específico para eso o para los terrenos o para las casas vean, la verdad que es toda su posición de una no información oficial los que plantean ellos, lo que hacen es sacar a los que están ahora, porque justamente no no los tienen en forma regular porque en una situación eh, informal por parte de ellos digamos de la fuerza, y quieren traer nuevos oficiales para poder volver a cobrarle un monto distinto y actualizar eso, eso es lo que plantea la mayoría, porque pasó que algunas familias ya se fueron asustadas, eh y Bolívar y esas casas fueron habitadas por oficiales novedosos. Uh -huh. Así que eso es lo que suponen y lo que nos contaban el domingo las familias de, de los Rezontarrita. Uh -huh. ¿Cómo sigue la organización del barrio frente a esta situación? y Están en alerta. Ayer estuvo un oficial repartiendo una otras intimaciones a dos tres casas puntuales. Sacaron fotos y lo definieron. Y estamos procesando la información ¿no? Ayer el domingo habíamos terminado con 43 encuestas Después se sumaron un par más Y creo que estamos más o menos en 55 familias Que se animaron a venir Porque hay otras familias que, que no te animaron De hasta 110 Que van a estar buscando otro proceso Que no sea en la que están son estos vecinos Estamos separando las que son instancias administrativas Con las que son instancias legales Y uh -huh. estamos, tratando, estamos tratando de hablar con los abogados Nosotros fuimos con nuestra abogada hacer un caso bastante atípico de ver cuál es el recurso de am más correspondiente para, para poder presentar las instancias que haya que presentar uh -huh. así que la verdad que estamos trabajando todos los días es bastante complicado son 55 en este caso son como 55 historias que, que hay que leer y que hay que ver en cuán, cuál es la situación que escribirlo uh -huh. Eso, también llamamos que si hay abogados o estudiantes de abogacía que nos quieren dar una mano para poder ayudar a escribir estos amparos eh, la verdad que lo estaríamos necesitando para para poder tener un buen análisis mm. también después estamos eh, comunicándonos con un abogado que la familia se comunicó de Córdoba que pasó la misma situación los presentes que encontramos de esto es viviendas iguales en Córdoba y en Morón mm. y en Morón desalojaron y en Córdoba el, el abogado, este abogado logró solucionarlo y bueno, están ahí en diálogo a ver si podemos compartir el, el resultado de cómo, cómo, la, cómo lo habían utilizado pero bueno, también tiene unos horarios el abogado, así que estamos justo discutiendo eso, o viendo los fallos son más o menos 100 familias eh, Rodrigo sí, no, bueno, en fin, son 110 casas uh -huh. las que las que estarían afectadas, tenemos que terminar de certificarlos Tenemos constatados 55, sí, eh, sí, 55, 55, que son los que terminaban de hacer el, el, el, el formulario. Nosotros hicimos personalmente un formulario de Google, y después enviamos también para que lo sigan escribiendo los que nos animaron a acercar, y, y hicimos todo adjunto de la información que nos venían trayendo, de la antigüedad, de los contratos viejos que tenían, de, de cuándo pagaban, Eh, así que sí son son bastantes y bueno y también ahora hoy esperamos poder enviarle la carta a jorge italiana porque en el 2017 cuando nos contaban esta historia esta señora que está de china que, que tenemos la nota la que solucionó este problema también fue la ministra red así que queremos ver si podemos llegar al mismo camino está ha noticiado ya de algo de esto tayana y Y nosotros hicimos llegar mensajes no sé si lo, lo terminaron de, de escuchar o si llegó la verdad, nosotros llegamos, enviamos por vías informales para decirlo la verdad que yo bueno espero que el ministro actúe como corresponde cuidando a la familia, así que nada confío, tengo una esperanza pero bueno, nada es el ministro de él que tiene que seguir con la fuerza y formalmente estamos enviando la carta y consensuando con los vecinos, así que ya si hoy ya está lo que di, estaríamos enviándolo hoy, vamos a esperar contestación de esa carta. Bien. Bueno, quedamos por atentos. Sí. Eso, por un lado lo, la gestión contadina, por otro lado la cuestión con el este abogado de Córdoba que ya intervino en una situación similar y además avanza este en términos informativos y después con nuestra abogada, con nuestra abogada Valeria que agradecerle a ella que que se viene abogada de nuestra organización de los militan militancia y bueno yo también propuso ponernos su matrícula uh -huh. eh, estaremos escribiendo los lo recursos para o sea por un lado la instancia política uh -huh. con tallana para decirlo de una forma uh -huh. y por otro lado un, una estrategia legal para para que no no llegue al desalojo bien quedamos atentos Rodrigo cualquier novedad para seguir conversando no muchas gracias vos por siempre estar con con los vecinos y con estas causas un abrazo grande hasta luego Ahora será Pacheco